Este audio está hospedado en iVox.com e y es propiedad de su autor. Descarga gratis los mejores audiolibros, monólogos, conferencias, cursos de idiomas y mucho más en iVox.com. E buenas noches, don Manuel. Muy buenas noches, don Miguel. ¿Cómo está usted? Pues encantado por estar aquí. Eh, nos encontramos de vez en cuando en esos saltos que hacemos de, por España, en Galicia, fue la última vez. Sí, en Galicia, en ese a Sudamérica, ese viaje que hicimos. Efectivamente, que estuvimos rodando, grabando un programa para la televisión gallega, que bueno, ahí está el programa, esperando a ver qué, qué ocurre con él. dice que Manuel Carvallal es escritor, eh, no hace mucho editó un libro del cual hemos hablado algunas veces en el programa que se llamaba el síndrome del maligno, Lucifer el síndrome del maligno, el diablo el síndrome del maligno, y que bueno, últimamente está prodigando mucho en montones de revistas, no hace más que, no hace más que publicarle artículos en diferentes revistas importantes en nuestro país. Manuel, ¿cómo ves tú el asunto que está pasando en nuestro mundo? Aunque lo vamos a analizar, ¿cómo lo estás viviendo tú como reportero de lo insólito que estás cada día en un sitio? Hombre, es, es muy complicado y tiene muchos puntos de vista eh, es, es indiscutible que, que los fenómenos se producen Fenómenos extraños, fenómenos paranormales En distintos contextos, con distintas apariencias Y teniendo siempre como protagonista como único hilo conductor Entre los contextos, entre los fenómenos al hombre, al testigo al, al ser humano que está detrás de todas estas historias Pero por otro lado, también hay, hay otras perspectivas como son Eh, el fenómeno social en que se está convirtiendo todos estos temas están dejando por un lado el, el velo de silencio, de de sincretismo, de ocultismo que tenían para salir con más fuerza a todos lados, cada vez están más cerca de nuestra vida diaria todo no lo que nosotros llamamos extraño, misterioso, que cada vez lo es menos pero ese... esa Ese fenómeno social en que se está convirtiendo tiene una contrapartida, tiene un lado oscuro y es el de que también se está sacando demasiado rendimiento que poco tiene que ver con lo trascendente de estos fenómenos a todo este mundo misterioso que nos rodea. Quizá ver ese demasiado rendimiento que tú dices es un poco eh, lo que queremos hacer esta noche porque como informadores somos responsables del auge que están tomando todos esos temas. La gente, yo no sé si por suerte o por desgracia, os cree cuando escribís en las revistas, nos cree cuando escribimos en las revistas, nos cree cuando hablamos por la radio... ...y tenemos una gran responsabilidad con toda la gente que sigue todos estos temas, ¿no crees? Es que yo pienso que no, no deben creernos. Esto de creer es algo que yo las creencias las decía hace tiempo cuando tenía cierta vocación religiosa. Yo pienso que es más importante comprender, que es más importante saber, sentir. No se trata de creer o de buscar las muletas donde donde no tiene por qué haberlas. Y, y el problema es que sí, que a veces se nos cree demasiado... Pero precisamente por eso tenemos que, que presentar la otra cara de la moneda, la otra alternativa No todo es color de rosa y generalmente en estos temas nada es lo que parece Por eso esta noche nos hemos propuesto enseñar la otra cara de la moneda Haciendo un repaso por algunos de los casos más famosos que ha habido en el mundo de la parapsicología Hablando de lo que es la nueva era y otro montón de cosas que esta noche les invitamos a escuchar aquí en el espacio en blanco Y para hacerlo nos vamos hasta Madrid y nuestros compañeros tienen preparada ya la primera introducción Que nos va a meter de nuevo en este asunto eh, de la nueva era y de los misterios Vamos con ello de los misterios de siempre Eso que escuchábamos quizá cuando mucha gente Cuando comenzábamos un poco en esos temas Viendo a ver qué ha ocurrido Y queremos empezar por esas caras de belmes Que lo hablamos ahora al micrófono cerrado Es uno de los fenómenos más increíbles que han sucedido No solamente en nuestro país, sino en todo el mundo sí, claro. Unas caras que yo no sabía exactamente la fecha Más de 20 años llevan apareciendo, ¿verdad? Eh, si no me equivoco, creo que era el día 21 Pero el, el pasado mes de agosto, creo que era el 21 de agosto no, pues el pasado mes de agosto se cumplían justamente los 20 años de la aparición de la primera de la primera cara en este, en el número 5 de la calle Rodríguez Acosta, en Belmez de la Moralena, en la provincia de Jaén. Mm, y no han dejado de aparecer, como si esa información, sino que no, han no. estado durante 20 años apareciendo. Exactamente, la verdad es que es un, un tema del que todos oímos hablar, ¿no? Todos hemos leído mucho, hemos visto algunas fotos y demás, pero cuando cuando llegas allí y entras en aquella... Tú has, tú has estado sí. viéndolo, ¿no? Hace poco tiempo. Además. Hace poquito. En, en aquella sala... Que, ...que hoy es sala, que en la cocina... ...donde, de hecho, la, la primera cara apareció en lo que era la, el fogón... ...donde mm. María hacía la, la comida... ...y un buen día se encontró con, con que una mancha pues tenía forma de cara... ...tenía forma y de cara y es que de... era una cara... ...se la contó, es, como decía esta información de la noche a la mañana... ...y bueno, se aterraron, se aterraron... ...y María, en aquella época tenía como 50 años ya... ...en el año 71... ...pues eh, le pidió a su hijo que, que quitase eso de ahí... ...entonces picaron, picaron en el, en el cemento, el suelo de cemento... Y, ...y arrancaron la cara y volvieron a, a cementar... ...y al cabo de unos días volvió a aparecer otra cara... En, ¿Otra? ...exactamente en el mismo en el mismo lugar... ...esa es la cara que, que todavía se conserva... ...que en su día se, se arrancó eh, de una pieza... ...y se incrustó en la pared a la derecha de, de, de la chimenea... ...del fogón donde había aparecido fogón en que posteriormente se escarbó y se encontraron se acabó y se encontraron huesos esqueletos humanos porque la casa de demaya está pegada a la, a la, a la iglesia de, de belmez y, y esta cara se conserva esta segunda cara todavía se conserva en, incrustada en la pared solo que ha evolucionado se ha estado corriendo unos centímetros hacia la izquierda y de hecho ya está saliendo como como volviendo a su lugar de origen no es un tema fantástico que en su día Eh, Hans Bender, el doctor Hans Bender, el, el padre de la parapsicología europea Definió como el fenómeno parapsicológico más importante de Europa Bien, La historia de la parapsicología Lo tenemos ahí, lo teníamos olvidado Pero queremos recuperarlo porque es absolutamente increíble eh, me Recuerdo que por aquel tiempo se hicieron muchas hipótesis Habló de que, bueno, se han hecho psicofonías Había habido un crimen, montones de historias Habló incluso de que la misma familia, no sé si era el hijo de esta familia pues era un pintor y que, bueno, había visto el negocio y dijo, vale, voy a dedicarme a pintar unas cuantas caras y a toda la gente le cobraban y era un poco para desmitificar todo aquello. La, la solución que le dieron, igual que la de los círculos que han dado este año, en vez de jubilados ingleses que se dedicaban a hacer círculos como ha sido que nos han contado este año, Entonces nos contaron que era, bueno, el hijo de la señora que se dedicaba a pintar Pero esa no era la, ra la razón ¿Tú, ¿tú ¿no? conoces algún fenómeno paranormal o algún supuesto fenómeno paranormal Que no se haya solucionado así sin sí, Por es que estos yo... brillantes investigadores escépticos que, la que son tan sabios? Solucionan enseguida Es fácil Pero aquí... los círculos siguen apareciendo no, Y 20, claro, es... 20 años después <risa> la cargas están ahí todavía Sí, la verdad es que en su época, lógicamente eh, Trató de echarse tierra el asunto Pero es una lástima que yo no tenga aquí una carta Una carta que obtuvo Germán de Argumosa, Que fue el principal investigador de... ...de las caras de Belmez, que él en su día definió como teleplastias artísticas... ...y que es una carta enviada, creo recordar que al alcalde de, de Belmez... ...por determinados estamentos de poder del gobierno de, de aquella época... ...en que le decían que acabase de una vez con aquello... ...que como permitía que, que trascendiese la opinión pública ese, ese, ese evidente fraude que aquello iba contra el régimen de Franco y contra la patria. ¿Quién escribía esa carta? Eh, no recuerdo exactamente el nombre, es una lástima que no la tenga aquí, pero otro día, si volvemos a hablar del tema, daremos pero los nombres y las el fechas. ¿El alcalde se la escribía Se la escribían al alcalde, ah, al alcalde, ah, que ah, incluso la firmaba un grupo de, de políticos diciendo que se ocuparían de destituirlo de su cargo, sino que acababa con aquella historia y demás. una carta que es, estuvo durante casi 20 años oculta y, y Germán la dio a conocer hace un par de años, en una conferencia brillante que dio sobre sobre el fenómeno de Belmez. Eh, en su día se dijo de todo, que si estaban pintadas, que, que si era el hijo, que si era un vecino de, de allí Lo que ocurre siempre eh, Las caras han sido analizadas en varias ocasiones y También es un lástima que no tengamos aquí el último análisis químico eh, De que yo tenga constancia, se hizo a finales del año pasado eh, en el CSIC Hay que decirle a nuestros oyentes que Manuel Carabial no exactamente los temas que vamos a tocar no. Por eso no ha esos informes, si es, que no es, estaría Es una lástima Pues eh, en, en este informe que hizo el CSIC de dos muestras que tomaron de dos caras diferentes... ...el equipo de, de trabajo del padre Pirón que estuvo en Belmez a finales del año pasado... ...ellos, eh, repito, tomaron dos muestras de, de, de las caras y, y se hizo un, un nuevo análisis de los muchos... ...que ya se ha hecho en esta ocasión en el Comité Superior de Investigaciones Científicas... ...sin que se encontrara ningún resto de, de pintura ni de producto similar. Sí se habían encontrado en su época, y surgió una hipótesis bastante divertida... Eh, ...se habían encontrado restos de aceite, de vinagre... De, ...de chorizo, de tomates y de estas cosas, ¿no? Entonces se dijo que las caras podían haber sido hechas, pues eso, con vinagre... ...si tenemos en cuenta que aquello era la cocina... ...pues lo verdaderamente paranormal sería no haber encontrado algo de esto... ...pero bueno, al margen de que sean... ...yo recuerdo una, una contestación muy simpática de María... ...que decía que ella lo que quería es que le quitaran las caras... ...es decir, que, que, que fuesen allí... Eh, ...todavía cuando cuando estuve yo, estaban en las marcas, en, en la puerta de entrada del de lacre que se había hecho porque creo que que fue durante el periodo de un mes se lacró la entrada, se puso una superficie de plástico y no se permitió a nadie que entrase allí se le fabricó a, a, a María una cocina en, en la parte interior eh, la cocina está en la parte exterior de la casa, la que da la calle en la parte interior, la que da el patio interior de la casa se le fabricó otra cocina para que durante un mes nadie entrase en, en aquella habitación para ver si realmente siguen apareciendo las caras y continuaron apareciendo las caras caras que ya han salido de esa, de esa sala que... ...que antes era la cocina y que ya han invadido el hall de entrada... ...y recuerdo cuando que cuando yo estuve allí... ...la última de esas caras, que ya no era cara sin un cuerpo entero... ...estaba a sólo 5 centímetros de la calle. Uno de los fenómenos más paranormales y más extraños del mundo... ...está ocurriendo en nuestro país, sigue ocurriendo. Como decías... Las caras se mueven y ya no son caras ahora en este momento, sino que son cuerpos incluso, cuerpos enteros. Sí, la verdad es que es eh, espectacular, ¿no?, llegar allí y encontrarte con, con esas composiciones. Hubo un comentario, eh, Hans Bender estuvo, eh, que conocerán quien siga los fenómenos de la parapsicología científica, no de la otra, mm. la parapsicología, eh, Hans Bender que estuvo en muchas ocasiones en Belmes y estaba muy impresionado por este fenómeno, eh, descubrió lo que él llamó el principio de ahorro energético, que se repiten otros fenómenos paranormales y es que una cara eh, de, de las caras de Belmich el perfil de esa cara da lugar pues a, a la parte frontal de una que está al lado y si la, la ves desde otro ángulo ves que con esas dos caras aparece una tercera, es decir, como si realmente la causa que produjese esas teleplastias eh, realizase un principio de ahorro energético para con el mínimo gasto energético producir el mayor número de fenómenos, ¿no? Ahí incluso recuerdo que eh, las fotografías están aquí pero por desgracia los oyentes no pueden verlas Eh, una de las caras <risa> una de las caras que está justo en la puerta de, de, de entrada a la, a la sala eh, Es una cara mmm, relativamente grande, aproximadamente de eh, unos 40 o 50 centímetros Y en el ojo de esa cara aparece otra cara Y en el ojo de esa tercera cara aparece una tercera cara o sea, En el ojo de esa, segunda, de esa segunda cara aparece una tercera Y recuerdo un grupo de figuras que hay justo enfrente de, de la chimenea Que es realmente espectacular En realidad hay dos grupos diferenciados, unos... ...de 60 centímetros el uno del otro... ...donde aparecen una especie de, de niños... ...con un estilo bastante moderno... ...hablar de los estilos de, de las caras también sería otro, otro tema... ...que aparecen con los brazos entrelazados... El, el, ...la parte del de, perfil de uno de estos niños... ...da lugar a, a la nariz y la, los labios... ...de una especie de virgen que aparece ahí y la parte trasera de esta virgen es donde comienza una especie de hombre barbudo que allí ya han identificado con una especie de imagen religiosa de un Jesús y demás, ¿no? Un grupo de cuatro figuras entrelazadas que forma a su vez una quinta figura si la ves desde otro ángulo, es decir, es algo realmente difícil de describir Con, ...con palabras, pero de uno de los fenómenos más espectaculares... ...que hemos tenido nunca aquí en España. María se llama la de la casa. ¿no? María. Que dice de las, de las caras, ahora, 20 años después... ...apareciendo constantemente, una sí. vez que se ha comprobado... ...que no es un fraude, que no es un hijo... ...que no ha... dicho antes un detalle muy importante... ...que no había pintura en esas caras... Es decir, son una deformación extraña. ese es una mujer fascinante... ...es una mujer que apenas sabe leer ni escribir... Eh, ...recuerdo que le había pedido unas líneas en eh, uno de los libros... Y, ...y la pobre mujer sentía pudor... ...porque no, no tiene... No, no, ...no tuvo estudios en su vía, eh, no tienen... Eh, la, ...todavía tienen un sistema eléctrico de 125 voltios, no de 220... ...recuerdo que tuvimos problemas para, con los equipos eléctricos y demás... Y, ...y es una mujer terriblemente sencilla... ...ella, bueno, después de este tiempo nos decía... ...ellos pasaron mucho miedo, al principio su marido cuando cuando murió hace algunos años... Eh, ...al final, en los últimos días, ella nos nos comentaba que sentía auténtico pánico... ...que hablaba, que escuchaba voces y, y demás probablemente influido por la carga emocional de este fenómeno tan brutal, ¿no? Que son 20 años de teleplastias en, en la cocina de tu casa, que se dice pronto. Y, pero pero es una mujer que ha tenido que soportar muchísimas cosas, eh, no sólo que la acusasen de fraude. Muchos parapsicólogos han llegado por ahí, de esos que se llaman parapsicólogos. Sí, sí, bueno, pero no sólo no ya que la acusasen de fraude, sino que incluso que la eh, acudiesen a la hipótesis fácil de que, bueno, que ella como... Eh, la han llamado de todo, la han llamado esquizofrénica la han llamado paranoica, deficiente mental claro como es una mujer deficiente mental pues inconscientemente ella provocaba provocaba telecinéticamente el fenómeno y demás ha tenido que soportar las visitas de miles de personas me atrevería a decir por su casa eh, yo te te gustaría que reflexionásemos si un buen día aparece algo así en la cocina de nuestra casa y empiezan a llegar curiosos y periodistas y esos periodistas publican que es un fraude, que lo has hecho tú, que eres un mentiroso y vienen más periodistas y vienen más y más, y durante 20 años, si es mucho tiempo, pues nos ponemos a esta unidad de lo que ha tenido que soportar esta mujer, ¿no? uh -huh. Que se ha encontrado con eso una buena mañana del año 1971 y que ha tenido que convivir con ello durante todo este tiempo. Y recuerdo también otra historia que contaba también Germán de Argumosa, creo que era de una psicofonía que se había sacado allí en la casa. Sí, eh, bueno, Germán... Una curiosa psicofonía. Germán, sabes que, que trabaja mucho con, con el fenómeno psicofónico y, bueno, en, en España la verdad es que los métodos que... ...que tenemos para investigar en parapsicología son paupérrimos... ...en comparación con lo que se hace en otros países... ...entonces generalmente cuando llegas a un caso de este tipo... ...pues a base de péndulo y de y de grabadora... ...pues eso es lo que se llama investigación... la normal de las veces... ...sin embargo en aquella época se consiguieron... Eh, ...resultados verdaderamente notables en cuanto a psicofonías... ...Germán consiguió unas grabaciones... ...dramáticas, curiosas, ¿no? ...curiosas, curiosas realmente... Eh, y, ...y dramáticas donde se hablaba de, de asesinatos... ...donde se hablaba de... Se le decía incluso en una de ellas, Germán Picapatio, eh, se hablaba de que se iban a encontrar unos restos como los eh, mortales como los que, que se encontraron en, en, en la cocina. Y, y había discusiones había el nombre de un tal Kiko al que llamaban borracho después la investigación histórica confirmó todas esas psicofonías como ha pasado en otras ocasiones cuando se descubre eh, que aquella casa había sido antiguamente una, una, una casa de, de citas de, de mujeres de vida alegre, que yo no sé por qué las llaman mujeres de vida alegre, pero esa es otra historia y, y efectivamente había un tal Kiko que, que, pues que no era una persona socialmente recomendable y de alguna forma esas grabaciones paranormales habrían confirmado lo que lo que realmente históricamente había ocurrido en aquella casa y claro, esto dio pie a la, a la hipótesis espírita fácil ¿no? de que aquellos restos que se habían encontrado a lo del cementerio pues habrían sido un poco la vamos que la cara las caras eran la, la manifestación de esas entes desencarnados que se manifiesen y se transmitían así su, su, un fenómeno un fenómeno paranormal eh, no obstante sobre las caras de Bellman, so, como sobre casi todos los fenómenos paranormales se ha dicho de todo y cada uno hace de ellos, Bueno, lo que pasa un poco con los versículos de la Biblia, ¿no? Que cada uno ve lo que quiere ver. Y se habló de, de fuerzas telúricas, se habló de espíritus, se habló incluso de extraterrestres, que los extraterrestres tenían una, una línea ortotécnica que pasaba por allí, que entonces había sido un mensaje, bueno, pues, lo que pasa con estos temas. Y lo curioso, como te decía también antes, es que las caras se han convertido en figuras, incluso ven la figura de Isabel Pressler, ven bueno, la figura de esto Franco. Es, esto es lo típico, yo recuerdo cuando en el año 88, quiero recordar, el equipo de la agrupación parapsicológica de Puerto Real, eh, unos fantásticos amigos, hicieron un, un trabajo bastante interesante. Yo creo que ha sido la mejor recopilación histórica sobre todo lo que ha pasado en Belmez en los últimos años, un trabajo coordinado por Manuel Gómez Ruiz ellos eh, ya habían encontrado esa, esa supuesta cara que decían de franco la cara que de, el cuerpo de, de isabel presler pero estos son los comentarios que llegan a posteriori de los curiosos sobre todo de los periodistas los periodistas no especializados que bueno pues que les sacan partido económico y a una información que al fin y al cabo es su trabajo lo que ocurre es que esos comentarios argónicos irónicos que a veces salen de estos temas llegan a trascender de un medio de comunicación a otro y se convierten en, en uno de los de las armas que se suele con que se suele agredir a a, a los testigos que uh -huh. a veces son las víctimas de los fenómenos entonces se comenzó a decir eso, pues que esto no era serio que si ya parecía Franco y la Isabel Preissler en las caras de Belmez, pues que esto era para, para tomarlo a cachondeo, con razón pero María jamás, jamás ha comentado nada de esto la pobre mujer, yo no sé si conoce a Isabel Preissler, porque te digo que, que es un, hasta hace muy poco eh, no tenían televisión tampoco y en fin, que es una mujer bastante bastante transparente en ese sentido ¿no? uh -huh. lo curioso es que siguen estando ahí que eso es lo interesante, por encima de todas las especulaciones, por encima de todas las hipótesis, por encima de todos los razonamientos y los racionamientos que, que podamos hacer sobre ellos, las caras siguen estando después de 20 años como un desafío para, para cualquiera que quiera atreverse a, a descubrir su origen. Sin ninguna explicación, para que luego digan que los misterios no existen. Y los tenemos aquí en casa. Mucho más tiempo de las caras de Belmes, pero en esta primera parte queríamos tocar otros temas. También, curiosamente, en nuestro país, en España, se hizo la primera investigación de un ectoplasma, de un fantasma, de alguna forma, ¿no, Manuel? ¿Cuáles, sí, fueron, sí. ¿cuáles fueron esos resultados? Eh, ya en la, el largo de la historia de, de la parapsicología, incluso cuando todavía no era tal, es decir, antes del famoso congreso de, de 1953 en Utrecht, cuando se crea la primera cátedra, a raíz de 31 trabajos médicos sobre parapsicología, antes la parapsicología, que se llamaba metapsiquia, Eh, se dedicaba un poco a tratar de buscar una alternativa eh, razonable a toda la fenomenología que se daba en el campo del espiritismo entonces en aquellos tiempos en los gabinetes espíritas eh, se producía un fenómeno con relativa asiduidad que era el de las ectoplasmias las, las formaciones ectoplasmáticas que daban lugar a los fantasmas es decir, el médium entraba en trance médium como Daniel Douglas home Eusapia Paladino o Florence Cook eh, cuando entraban en trance generaban una especie de sustancia ...que podía salir de su boca, de su ombligo... ...y esa sustancia eh, iba creando una formación energética... ...que daba lugar a, a lo que se llama normalmente un ectoplasma... ...durante mucho tiempo se hicieron intentos de, de averiguar... ...cuál era la naturaleza de los fantasmas... ...de qué estaban hechos los fantasmas... ...y hubo algunas, algunas pruebas... ...cuando eh, algunos investigadores, como en el caso de la médium Stanislava Tomoc... ...pudieron tomar una muestra de un milímetro de ectoplasma... ...en aquella ocasión los resultados químicos, los análisis químicos... ...habían dado eh, clorato de sodio, fosfato de calcio, glóbulos de grasa... ...leucocitos, células epiteliales y demás. Harry Price, en su época un, uno de los parapsicólogos más conocidos... ...también pudo analizar unas partículas muy cortas... ...pero quiero eh, recordar que fue, fue en, en octubre de 1983, aquí en España... ...el grupo Hipergea que, que coordina José Antonio Lamic... En una, ...en una sesión realizada el sábado 15... creo que recordar que fue el día 15 de octubre de 1983... ...se reunieron cuatro de los componentes de, del grupo... ...con una sensitiva en Barcelona... ...y consiguieron no sólo presenciar un ectoplasma... ...la generación de un ectoplasma a través decir, de la, la boca... ...la formación del, de un fantasma a través la de forma, la boca... ...el inicio de la formación del fantasma... ...sino que consiguieron un arranque de audacia... ...tomar una muestra, una muestra que en principio era de 13 centímetros de esa sustancia de ectoplasma... ¿La cogieron, la cortaron? El, el, el, el, el, bueno, habría que hablar del grupo hipergea, que quizás sea de las pocas real, de las pocas cosas realmente parapsicológicas... ...que los pocos grupos de investigación que, que funcionan en España, con neurólogos, con químicos, con médicos... ...utilizando desde escáner a la resonancia nuclear magnética a, a través de los hospitales donde trabajan algunos de sus componentes, ¿no? Eh, de hecho, algunos de los mejores trabajos de investigación científica en el campo de la parapsicología que se han hecho en España se deben a este grupo bueno, pues ellos consiguieron tomar una muestra de 13 centímetros de de estetoplasma generado por la por la sensitiva, por la paragnosta y analizarlo químicamente y bueno, poco más o menos los resultados tenemos de... aquí sí tenemos copia del informe que está firmado por un médico, un químico por tres médicos, un químico, un analista y un bioquímico eh... La conclusión era que esa, esa sustancia, cetoplasma, estaba compuesto por, por una serie de, de componentes orgánicos que el médium tomaría de su propio cuerpo, ordenaría inteligentemente y emitiría, proyectaría fuera, fuera de sí dando lugar el etoplasma. Desde siempre se intuyó que, que las fantasmogénesis, que los etoplasmas, estaban muy muy relacionados con los médium o con los dotados que, que los canalizaban supuestamente, esto nos llega a, a, a permitir saber incluso de qué están hechos los fantasmas y nos obliga a replantearnos toda una serie de hipótesis, eh, bueno, que al fin al cabo hasta ahora sólo eran hipótesis sobre la naturaleza de este tipo de fenómenos que, que escapan a veces a, a, los, a los razonamientos científicos más ortodoxos conocidos, porque la verdad es que la parapsicología ha avanzado mucho desde 1953 ...existen muchos laboratorios donde están haciendo trabajos... ...realmente espectaculares... ...que las más de las veces no trascienden al gran público... ...primero por no ser comerciales... ...porque nos asusta el conocimiento... Uh -huh. ...dice Manuel vicente ...que el que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla... ...y a lo mejor no nos gusta lo que nos vamos a encontrar... ...pero si sí, sí sabemos mucho... ...sabemos mucho más de, de lo que a veces... Eh, pues, ...pues se puede leer en las revistas especializadas... ...o en otro tipo de historias... ...y la investigación de los fantasmas... ...de la vida en el más allá, la supuesta vida en el más allá... ...de los extraterrestres y demás... ...a la larga lo que está haciéndonos es aprender más sobre nosotros mismos... Uh -huh. ...incluso a través de algo tan tan aparentemente... Eh, ...etéreo, abstracto, como como los fantasmas, los míticos fantasmas... ...la composición química, la fabricación de estos fantasmas... ...cómo funcionan, cómo piensan, cómo pueden llegar a tener... Eh, ...esto sería para, para hablarlo durante mucho tiempo cómo estas formaciones ectoplasmáticas que son generadas por el médium, como en el caso de Florence Cook, durante dos años estuvo materializando el fantasma de Cathy King, un fantasma que al final del proceso ectoplasmático era un cuerpo físico, tridimensional, sólido, tocar? que fue estudiado durante dos años, repito, por William Crookes, premio Nobel de física en, eh, y el descubridor de los tubos catódicos, los tubos de ríos catódicos que se utilizan en todas nuestras televisiones. No estamos hablando de cosas mm -hmm. eh, abstractas, sino de cosas muy concretas. Si nosotros somos capaces incluso de crear vida, de crear vida inteligente, con conciencia de sí misma, como los mitos de los tulpas de los que nos hablaba eh, Alessandra David Neal en el Tíbet, como los egregor del ocultismo, como los golem de, de la cábala, creaciones de, de seres vivas o de seres vivos o, o aportaciones de otras formas inteligentes a nuestro mundo, nos encontramos con unas posibilidades de, de especulación realmente extraordinarias. Es decir, lo que ya se ha descubierto también gracias a ese trabajo de ese grupo de Pergea, Eh, ¿De qué están hechos los fantasmas? Fíjate cuántas cosas sabemos. ¿eh? Vamos avanzando poco a poco. Habría más cosas de las que quisiéramos hablar en esta primera parte del programa. Yo no sé si ya casi vamos a tener que cambiar la idea que teníamos del programa y no meter otros temas que teníamos, pero bueno. Nuestros siguientes son los que mandan. Si están disfrutando, seguiremos adelante. Aprendimos los teléfonos, 911, 1100, ahí están nuestros compañeros en Madrid para atenderles si quieren. Hay otro otro fenómeno también antiguo que, bueno, que a me gustaría que nos contaras cómo está el Duende de Zaragoza, una historia también increíble que pasaba en Zaragoza, ¿no? Sí, esto fue uno, eh, quizá el, el primer caso eh, de los clásicos en la psicología española realmente notable. En los años 30, a principios de siglo, eh, se comenzaron a producir unos fenómenos realmente curiosos en, en, en Zaragoza, en la ciudad de Zaragoza, en, en el pleno casco urbano de la ciudad eh, En una de las viviendas comenzaron a escucharse unas voces Unas voces inteligentes, aparentemente, que se manifestaron durante unas pocas semanas Y que increpaban y que incluso eh, agredían verbalmente a, a los investigadores Aquello fue uno de los casos realmente más más espectaculares es lo que decían esas voces? Bueno, comenzaban por las mañanas ...dando saludos de que ya estaban ahí y demás... ...y, y en concretamente en, en la familia donde se produjeron estos estos fenómenos... ...había un personaje, un personaje sobre el que cayó... ...todo el peso de los medios de comunicación en su día... ...que era la, la sirvienta, una joven que trabajaba como, como criada de esta familia... Eh, ...la voz se refería al principio a ella, saludándola... Eh, ...dando una serie de informaciones... Cuando comenzaron las investigaciones, incluso llegó a acercarse la casa, a hacer una especie de foso buscando cables, algo que pudiese eh, dar explicación a esas voces. Se había arrastrado de arriba abajo todo el edificio, la voz salía del fogón de la cocina, y, y en una ocasión, por ejemplo, eh, estaban reunidas eh, 12 personas en, en, en la cocina, tratando de, de bueno, hacer mediciones, encontrar de dónde podía salir esa voz, y alguien de los presentes dijo que... no, perdón. Había reunidas 13 personas y antes de lo, y uno de los presentes eh, exclamó menos mal que no somos supersticiosos por estar 13 personas aquí reunidas de repente surgió la voz la voz del duende del, del del fogón de la cocina diciendo corrijo sois 14 entonces se dieron cuenta que una de las personas portaba a su hijo un niño pequeño en los brazos y el niño no lo habían contado Ese duende que hablaba, que increpaba a los investigadores, que corregía incluso cuando contaban mal, ¿qué pasó después? Incluso en, en una ocasión, eh, uno de los arquitectos estaba haciendo las mediciones de, de, de la casa, de, del, de, del fogón, y, y lo mismo había dictado a su ayudante, en, que recordar que había dicho pues, 20 centímetros, surgía inmediatamente la voz del, del duende corrigiendo 21, efectivamente cuando comprobaban eran 21 centímetros, Eh, hubo un, un trabajo, yo pude visitar al, al hijo del médico que investigó el caso recordemos que estamos hablando de primeros de siglo, el doctor Pereira y, y me comentaba todavía fascinado, él en aquella época era un joven, un niño él había estado en la casa, había escuchado las, las voces y demás se había analizado a, a, la, a la criada de la casa, a la, la, la que habría recaído el, el peso de la responsabilidad del fenómeno Y, y jamás, jamás pudo encontrarse una una explicación. El duende dejó de aparecer un buen día, a finales de año, en el mes de noviembre, dejó de aparecer tan espontáneamente o de manifestarse tan espontáneamente como, como se había manifestado. En, en su época, posteriormente y como ocurrió con los círculos de Inglaterra o con las caras de Belmez surgió alguien que, que aseguró que él había sido el, el duende y que utilizaba, bueno, pues que hablaba desde el tejado y demás y según me comentaba hoy mismo Bruno Cardiñosa que, que este investigador zaragozano que está ha estado reestudiando el caso eh, recientemente se ha reabierto el caso judicialmente porque incluso tuvo la yo recuerdo que estuve en el juzgado número 3 de Zaragoza es donde se hicieron las diligencias policiales para tratar de descubrir quién es el que estaba atentando contra la intimidad de esta familia hubo una denuncia judicial y una investigación judicial sin ningún resultado y, y se ha vuelto a reabrir el caso precisamente porque la familia eh, heredera de estos de estas víctimas del duende ha demandado a este, a este individuo por, por difamación ¿no? a este que mm. se auto, auto, autotribuye a la paternidad del duende pero lo cierto es que como en otros casos sobre lo que hablaremos después el duende se convirtió en, en, en un fenómeno social ...cuando eh, en aproximadamente en los años 70 se derribó la antigua casa donde se manifestaba el Duende... ...y se hizo una, una casa pues, mucho más moderna y demás... Eh, ...pues a ese, ese edificio se le ha puesto el nombre de edificio Duende... ...no mm -hmm. había seguido llamando el Duende... ...cuando yo estuve allí recuerdo que, que desayunaba en un bar... ...está en la misma calle que se llama el Bar Duende... ...y, y, y en fin, que ha quedado ya un poco recogido en los anales de la historia popular... ...más tierna y más entrañable de Zaragoza, la historia de, del Duende de Zaragoza... ...uno de los misterios que jamás se pudo resolver. Otro misterio sin resolver. Tenemos cuatro minutos para hablar otro misterio que también ocurría en nuestro país... ...para que luego digan que no ocurren cosas auténticas que no se han podido probar... ...y que algunas, como el caso de las caras de Duendes, siguen estando ahí. Y era la mesa parlante de Nules. La mesa de Nules. Una mesa que incluso llevaba a la gente encima. Cuéntanos sí, sí, simplemente sí. esa historia. En, en los años 70, un, un grupo de tres hermanos, en un pueblecito de Tarragona que se llama Nules... ...visitaron un, un pueblo cercano... ...donde existía una mesa parlante... ...una mesa de madera que, que se movía... ...igual que los antiguos voladores espíritas... ...recordemos que el espiritismo nació precisamente... ...con las mesas parlantes... ...ya en, en 1887, 1888... Y, ...y en aquella época... Eh, ...bueno, ellos cuando volvieron a, a su pueblo... ...en Nules... ...una de las familias que todavía conserva la mesa... Eh, ...y tuvieron la amabilidad de sacarla del desván... ...todavía la pobre está allí llena de, de polvo... ...esperando que alguien más quiera hablar con ella... Y, y bueno, pues unos amigos que tenían una mesa donde tenían colocada la radio una de aquellas radios de válvulas grandes mm. que, que existían antes pues, eh, ¿Sí? con broma, trataron de probar si ellos podían hablar también con aquella mesa y efectivamente la mesa comenzaba a responderle a través de golpes ...idearon un código, igual que en su día las hermanas Fox habían ideado un código para hablar con los espíritus... ...pues ellos idearon un, un código medio en, en broma, medio en serio, para comunicarse con, con esa mesa. Esa mesa incluso eh, subía escaleras, bajaba, se subía por los muebles, siempre con contacto físico de estos tres niños... ...sobre todo con una de las niñas, la, la, la, la joven, la, la, la, la hermana mayor, Rosa, que hoy en día está totalmente desligada de, de estos temas... Y, y aquello acarreó una especie de contagio por el que otras personas trataron también de comunicarse con sus mesas y hubo una, una época en que muchísimas personas a través de la mesa de Nules, como desencadenante de aquel fenómeno También hicieron sus pinitos dentro de lo paranormal con, con el fenómeno tiptológico de las, de las mesas parlantes. Lo curioso es que esa mesa, hemos visto algunas fotografías en las que encima puede ir, iba gente y caminaba y les llevaba... El principio, el principio es básicamente el mismo que se utiliza en la Ouija, básicamente el mismo que se utiliza en la Verónica y en otros sistemas de contacto. A través de los movimientos musculares inconscientes de, de, de, los, de los seres humanos pueden conseguirse fenómenos extraordinarios. Y la tiptología y las mesas parlantes con personas encima incluidas es uno de ellos. Curioso, otro misterio también sin... Otro misterio, se sin respuesta. Quizá todo eso, Manuel, nos ha llevado a lo que... entonces ...todo entrarán las semillas de, de otro tipo de, de fantasmas que no son tan etoplasmáticos. Afortunadamente hay misterios, misterios reales, los hay en España, los hay también en nuestro mundo... ...y hasta ahora los hemos analizado. Veremos la segunda parte en un momento. Manuel, ¿qué es eso de la nueva era? Hay dos aspectos, quizá el positivo y el negativo, aunque el que más nos preocupa quizá porque nosotros somos de alguna forma los culpables... Es el, el otro aspecto negativo Pero bueno, vamos a intentar analizarlo, si te parece ¿Qué es eso de la nueva era? La nueva era eres tú, soy yo Y es cualquier persona que trate todos de... somos hermanos Y como decías, un comentario que haciendo Manuel Carvallel en, en estos jornales que estamos viviendo en, la, en, la, en Las Palmas En la iglesia de Gran Canaria Todos somos hermanos, estamos en Acuario Todos es muy bonito Todo es bonito, con los dos, nos buenos. van a poner alitas Y vamos a hacer un cursillo de arpa Qué bonito Intensivo sí, esta, esta sería la idea Pero no es así, por desgracia Nosotros somos... Cada uno de nosotros es una de las 5.000 millones de unidades espirituales que hay en este planeta y, y cada uno tiene que encontrar su propia relación consigo mismo y con otras cosas. Lo que ocurre es que el hambre, la necesidad de, de, de espiritual que, que estamos viviendo en este final de siglo donde nos ha fallado la ciencia, nos ha fallado la religión, nos ha fallado la filosofía, la gente está buscando desesperadamente cualquier muleta, cualquier mano a la que agarrarse. Y esto es lo que, lo que ha provocado... ...el concepto de acuario... ...un acuario que como todas las peceras... ...está cargada de besugos y de merluzos... ...en el buen sentido de la palabra... ...y sin tratar de ofender... ...a, a los llamados irracionales... ...pero... ...pero si bien es cierto que por un lado... ...hay un, un resurgir... ...de la parte mágica de nosotros mismos... ...ese resurgir de esa parte mágica... ...es lo que lo que se ha convertido en... ...en objeto de comercio, en, en moneda de cambio... En, ...en la nueva era sociológica... ...donde podemos beber cerveza, lucifer o satanás... ...comernos unas pastillas de diablotín son unos platillos volantes... ...con forma de hamburguesa, vestir camisetas Como de ovnis, de, de fantasmas y demás... ...ponernos perfume de nuestro signo zodiacal... ...sería terrible un virgo colias escorpio... ...podemos tener nuestras bolas chinas para el tacto... ...el incienso para el oído... ...las gafas megabrim para la vista... Eh, ...la música de la nueva era para el oído... ...y así anulando nuestros cinco sentidos... ...no tener cerebro, ¿para qué lo necesitamos? no, yo pienso que el tuyo hacía es... también, perdón, nuestro compañero Enrique Vicente, que quizá también la nueva era era un invento de esos grupos de poder de los cuales directores de sí, comando En los años 60 hubo un movimiento revolucionario de la gente joven que buscaba eh, eh, romper con el sistema, ir contra el sistema consumista y, y bueno, fue un poco también la semilla de otras posibles manipulaciones, ¿no? Se fundó el movimiento del underground. La gente quería estar un poco al margen del sistema consumista, ser más auténticos. También fue la época dorada de las drogas y de otras historias pero cuando, por ejemplo, se trataba de ir contra el sistema al no comprar ropa, al utilizar los desechos militares, eh, bueno, pues los avispados comerciantes se dieron cuenta de esta de esta beta y comenzaron a sacar ropa militar de marca eh, y se, se, se deglutió, se absorbió dentro del sistema consumista esa iniciativa revolucionaria. Lo mismo ha pasado un poco con la nueva era. Al margen de que hayan salido una serie de altruistas, de idealistas, que hayan tratado de presentar opciones a un sistema consumista y materialista que nos oprime, Eh lo cierto es que esas esas ideas, esas ideas positivas han sido utilizadas por otra serie de señores para pues para sacarse sustanciosos beneficios lucrativos y, y de otro tipo. Las semillas están todos, pero el, el tratar de regarla y de de cuidarlas es una cuestión personal de cada uno y nadie lo puede hacer por nosotros. Eso no quiere decir que la nueva era o que no en dentro de la nueva era no haya individuos auténticos que están luchando por cambiar las cosas claro decía es como un poco como como la, la, la, semilla, la, la aguja en el pajar no mm. estamos en un, en un pajar de, de yo quizá en ese sentido soy estrem, estrem, extremista o un poco duro pero me parece que el 90% de gurús y de profetas y demás que hay en esta nueva era no no son lo que parece pero sin embargo entre todo ese entre todo ese marema ...de fantasmas del otro estilo... ...pues siempre te encuentras con personas auténticas... ...una, dos, en un sitio, en otro... ...a veces nos... ...como como ha ocurrido aquí, nos encontramos un grupo de personas... ...que, que, que, que sentimos que estamos quizá un poco siguiendo los mismos pasos, ¿no? ...por nuestra cuenta... ...pero a raíz de, de todas estas cosas que contamos... De, ...sobre los, los fenómenos auténticos que están ahí, que son incuestionables... Mm. ...y que son indiscutibles... ...toda esta comercialización despiadada que se ha hecho de ellos... Hasta cierto punto me, me parece normal, pero cuando se va más allá, cuando se pierde el, el, el respeto, la seriedad, sobre todo la, el, el, la sensibilidad con las personas que sienten y que viven realmente esa magia de llámale nueva era o llámale como quieras estamos viviendo este presente este es el momento histórico que nos ha vivido nos ha tocado vivir y nuestro presente será siempre nuestra nuestra nueva era esperemos que para mejor aunque tal y como están las cosas pues a veces es difícil ser optimista sin sí, embargo como tú decías al principio hay una necesidad espiritual por parte de todas las personas estamos buscando algo más algo que sea realmente auténtico dentro de nuestro interior quizá no Precisamente por eso hay tantos miles de personas que caen dentro de lo que se llama sectas peyorativamente, como en este caso de Del Gués, que hemos vivido tan tan recientemente. Hay tantas personas que terminan encontrando pues, desde, desde suicidios y cosas tremendas a raíz de... ¿Contamos el caso un niño de 13 años que...? Sí, bueno, hace un tiempo comentábamos aquí el, el caso de los suicidas de Carrasa, estas personas que un buen día pusieron fin a sus vidas de una forma tan brutal como siendo decapitados. Pusieron la cabeza en los tren, raíles del tren para... Dejando una nota sobre su pecho que decía, los extraterrestres nos llaman. Ellos habían estado haciendo una serie de contactos a través de la Ouija y de, y de estas historias. ¿no? Hace muy poquito tiempo eh, investigábamos un caso que nos llegaba a través del de, de subcomisario, un, un subcomisario de la, de la policía de Vigo, por la muerte de un, de un muchacho de 21 años que se ahorcó en su casa y dejó una nota también parecida, que decía que se iba a otro mundo mejor, que se iba con sus guías y demás y... Y después de la investigación que hicimos, descubrimos que él también era un oijo adicto en este caso. ¿Una bala oija? No, no hace mucho. Llegaba otro caso de un muchacho de 13 años que en Brasil se, se pegó un tiro en, en la cabeza, se, se suicidó, dejando una nota parecida. Se iba con los extraterrestres a otro planeta, le habían dicho que lo necesitaban y demás. Hay que ir con mucho cuidado, con mucho sentido común, sobre todo con mucho sentido común. El que los fenómenos, el fenómeno ovni, lo paranormal... ...exista, igual que existen existe los movimientos religiosos o existe la música... ...no justifica que, que nos entreguemos, que perdemos que perdamos nuestra libertad... ...por cualquier curú o por cualquier santón o por cualquier altruista Aunque la verdad es que es un problema delicado porque tenemos que plantearnos... ...que todas las grandes religiones que hoy en día respetamos tanto... Eh, ...nacieron así, nacieron como esos movimientos minoritarios de personas... ...que eran consideradas locos, sectarios y, y enajenados en, en su época... Sí es cierto que tenemos derecho a equivocarnos, pero también tenemos derecho a conocer las formas de no hacerlo. También no hace mucho, no sé si hablábamos aquí en el programa, creo que era también aquí que lo decíamos, que en de diferentes ciudades de nuestro país uno daba una patada y salían no sé cuántos, ...San Pedro, no sé cuánto, San Juan... ...hay muchos Juan, San Juanes Bautistas, reinternados, sí, sí, sí. ¿no?... ...Jesucristo ya ni se sabe los que hay... ...y Virgenes Marías, tenemos una, una larga cuenta de todas ellas... ...yo procuro ser tremendamente respetuoso... ...porque la mayoría de las veces, por desgracia... ...estos temas son enfocados de una forma excesivamente emotiva... ...por, por sus seguidores, ¿no?... ...los seguidores de, de todos los gurús... ...de todos los líderes religiosos y los líderes espirituales... ...que hay en todo el mundo las más de las veces sienten realmente, bueno, pues que esa que es su verdad, que ese es su gurú y todas estas cosas. Pero incluso a veces está dispuesto a matar por ello. Hasta hasta que dejan de sentirlo, ¿no? Hace mucho un caso tremendo, ¿no?, desavidente de Edenia, que tenía más que vivía la pasión, que recibía mensajes de la Santísima Virgen y de Jesús y demás, hasta que se descubrió que, bueno, pues que de santa no tenía tanto, sino una cuenta bancaria con más de 500 millones de pesetas y, bueno, en estos momentos ha sido procesada como tantos otros... Eh, ...tantas otras personas espirituales de estas, ¿no? Yo me planteo eh, cuando vas un poco saltando de un grupo a otro... ...cuando no te quedas en una verdad encasillado, sino que tratas de tener una opción... Eh, ...yo pienso que en realidad es el conocimiento el que nos hará libres... ...no no la verdad la que hablaba San Pablo, sino el conocimiento... ...y sobre todo el tener derecho a elegir... ...una persona que llega a un movimiento espiritual, a un movimiento religioso... ...o a lo que hoy en día se llama una secta, y no busca... O, o no trata de tener presentes otras posibilidades, no está eligiendo, sino que será encauzada, y bueno, ya sería muy largo hablar del proceso de, de lavado de cerebro y del proceso de estructuración de la verdad particular que se hacen todos estos grupos. Pero si yo me encuentro, como como no hace mucho cuando investigaba el caso del comando Astar, sobre el que también habría que hablar y hablaremos, y los seguidores de Juan Esther, yo recuerdo las palabras de una de, de sus seguidoras que me dejaban totalmente sorprendido, ¿no?, cuando me hablaba de Juan como un hombre claraudiente y clarividente, que era la reencarnación del profeta Elías, el famoso profeta Elías que tendría que venir al final de los tiempos. Claro, cuando yo llego ante Giorgio bon Giovanni el, el hijo espiritual de Eugenio Siragusa, y me dice que él también es Elías, me quedo sorprendido. Cuando yo me encuentro con los, los movimientos fundados por Gabriel Wicket o Joana Scott o, o Josefina Chacín, que ya están instaurados aquí en España, y me dicen que pues que Josefina, o que Gabriela, o que Joana, son la Virgen María, resulta que los seguidores de Eugenio, por ejemplo, me dicen que Miguel también es la Virgen María, o te encuentras con la cantidad de reencarnaciones de Cristos que hay, que es tremenda, desde el hermano Leonardo a, a Rael, pasando por Jim, el Jim Jones famoso, mismo Charles Manson, todos eran la reencarnación de Jesucristo. En España, y había, en, en algunos casos, aquí en Canarias, sí, en Canarias, en Madrid, en Barcelona, yo conozco varios casos. Dice un buen amigo que afortunadamente no hay reencarnaciones de Juan Iscariote, porque no sabría quién tenía que reencarnar, que, que traicionar con tantos cristos reencarnados. Eh, sí está bien que sintamos, la que vivamos el sentimiento religioso, la inquietud espiritual, que nos lleve a buscar e indagar. El problema de encontrar o de querer encontrar la verdad, con mayúscula, es que no seguiremos buscando. E incluso los grandes místicos, los grandes protagonistas, para los creyentes, para los cristianos en este caso... Yo recuerdo, eh, hay, hay unas citas extraordinarias que escribía San, eh, San Juan de la Cruz en su Ascensión al Carmelo. Decía San Juan, y cito textualmente, «Cuando una mente se concentra en sí misma y se entrega a la contemplación de la verdad, habla de sí consigo misma y se responde como lo hace un hombre al conversar con otro» ella sabía, estamos hablando de San Juan de la Cruz, de libros que están eh, bueno en todos los cenáculos de oración, en todos los círculos católicos, incluso con censura eclesiástica. Él mismo sabía que su propia mente podía desdoblarse, que podía tener eh, su propio gurú o su propio Dios, vamos a decir, en sí mismo. Eh, continuaba posteriormente diciendo, aun cuando la que actúa como instrumento es la misma mente la que actúa como instrumento siempre es nuestra mente, nuestra conciencia, a menudo el Espíritu Santo le ayuda a producir y formar esos pensamientos, esas palabras y esos razonamientos plenos de vida. Esto que él llamaba el Espíritu Santo, en su contexto religioso, en su contexto cultural, hoy se llamaría Astar Seran, para los contactados, o se llamaría eh, Lucius para los espiritistas, o dentro de cada contexto, el mismo fenómeno, el mismo fenómeno la misma sensación, la misma inquietud espiritual, el mismo éxtasis religioso, el mismo... Se describe de distintas formas. Me gustaría hacer otra cita, en este caso de Santa Teresa de Jesús. En su Castillo del Alma, ella decía, puesto que las visiones y las locuciones pueden ser obra del demonio o de la enfermedad, es conveniente que desconfiemos de ellas, de sus experiencias místicas, de sus experiencias religiosas. Y dice Santa Teresa, creo también que en principio lo mejor es combatirlas. Esto quizá vendría un poco a colación de estos casos de suicidios y de todas estas historias. Si nuestro gurú, el que queremos que es nuestro gurú o nuestro líder, nos impone penitencias, nos impone una serie de, de, de, de trazas a seguir que van, sobre todo, contra nuestros principios lógicos o contra nuestros principios éticos, que es lo que ocurre en muchas de estas sectas, lo mejor es que nos replanteemos las, las cuestiones. No hay nadie que nos vaya, a... si es realmente un gurú, aunque el gurú está dentro de nosotros, que nos vaya a hacer... A ...hacer, valga la redundancia, algo que vaya en contra de nosotros, ¿verdad? No, además yo pienso que eh, en principio todos los grupos, todos, eh, incluso los más negativos... Ya, so, ...pueden ser un, un inicio positivo para, para comenzar un camino, para comenzar un camino de búsqueda... ...un camino de inquietud desde, no sé qué decirte, desde los, los lugares más absurdos... Y ...ya sería muy largo comentar casos de personas que han iniciado su andadura espiritual... ...a raíz de experiencias falsas, de, de confusiones, casos de, de falsos avistamientos... ...de falsas experiencias de, de poltergeist, que yo ahora recuerdo... A, ...que después de investigarlos hemos descubierto que no eran tales... ...pero esa, ese fenómeno es el que ha desatado la curiosidad, la inquietud... ...es el que ha introducido a esas personas en otras realidades que volunan a nuestro alrededor... Uh -huh. eh, ...pero es un sentimiento que está dentro de nosotros, intérsecamente... ...yo recuerdo cuando Santa Teresa santa teresa de, de Ávila, Santa Teresa de Jesús... ...escribió unos versos, quiero recordar que eran las moradas del alma... Quiero recordar aquello famoso de vivo sin vivir en mí y muero porque no muero. Pero es que en el siglo IX, Dulnún, un místico sufí, uno de los mayores místicos del de musulmán, místico musulmán que por supuesto no era cristiano, escribía unos versos preciosos que eh, también nos cito textualmente. Muero sin que no obstante muera en mí, el ardor de mi amor por ti y tu amor mi único objetivo. Yo no creo que Santa Teresa plagiase a Dulnún más bien pienso que ambos sintieron exactamente el, el mismo orgasmo místico la misma el, el mismo sentimiento de, de, de trascendencia Santa Teresa hablaba del Espíritu Santo Dulnum hablaba de Alá pero la esencia es la misma yo pienso que si Dulnum hubiese nacido en Ávila y en 1534 hubiese cogido los hábitos en un monasterio de, de España no habría cambiado ni un ápice de sus versos la experiencia es la misma pero es nuestra nosotros nacemos desnudos y solos ...y nos vamos a morir desnudos y sordos... ...no nos vamos a morir de la mano de ningún gurú. Estos son algunos otros aspectos de esa nueva era... ...los aspectos más negativos. Vamos a seguir viéndolos, atentos si están en contacto... ...o van a estar en contacto con algún vidente... ...porque seguramente nuestro invitado ahora... ...les va a dar algunas claves para descubrir... ...cosas increíbles acerca de ellos. Eh, será la tercera parte de nuestro programa... ...y después hablaremos quizá de la verdadera nueva era. Nuestros compañeros de Madrid nos ofrecen... ...esa tercera introducción que nos seguirá metiendo... ...en este momento, es sí. una invitada especial aquí en el programa... ...pero hay algunos de Manuel, que son increíbles. Hablaba de la vidente de Alciera, esta introducción. Creo que en su cuenta corriente se descubrieron 500 millones de pesetas. Son los casos, eh, el caso de Alciera, el vidente de Alciera, Gabriel, Gabriel Carrión, sí. otro un comentario muy muy interesante. Cuando las apariciones de Alciera se fueron un poco de, de madre, el alcalde del pueblo tomó la resolución simple y sencilla de cortar el árbol. El árbol donde desaparecía la Virgen, pues lo cortaron. Y a partir de entonces dejaron de aparecer de hacerse las La Virgen no tenía dónde aterrizar. No tenía donde aterrizar. En el caso de Edenia, que es un caso brutal, brutal, Antonia Álvarez, eh, comenzó, yo recuerdo en el año 85, cuando comenzaron las, las primeras noticias, todo empezó con una imagen de un Cristo, de la agonía, de limpias, como el de Santander, lo que más que el caso de Santander es otra historia, es, es muy diferente, eh, comenzaba a llorar sangre. En su día corrieron rumores de era de que, de que la supuesta sangre era mercromina, Yo recuerdo que en el año 85 fue una de las primeras noticias. Lo que ocurre es que, volvemos a lo mismo, generalmente este tipo de fenómenos cuajan en la parte más devocional y más emocional del ser humano. Y el ser humano se le manipula por sus emociones, la forma más más fácil de conseguir acólitos incondicionales a través de las emociones. En este caso comenzaron a formarse una serie de círculos de, de oración en Denia, en Alicante, alrededor de esta Virgen. Esta Virgen que todas las semanas santas revivía la pasión de Cristo... Eh, bueno ver los vídeos de las sangraciones supuestas sangraciones nunca se habían heridas sino que la sangre parecía como si fuese aplicada con un pincel Pero, claro una cara llena de sangre siempre es una cara llena de sangre las grabaciones eh, típicas con la voz de angustia de profundidad de, de la virgen que hablaba a través de antonia y lógicamente como en tantos otros casos de, de apariciones se creó un grupo de incondicionales de, de, de seguidores incondicionales de antonia Eh... Como en tantas otras ocasiones también no se pedía dinero, sino que se dijo que la Santísima Virgen había pedido una capilla. había Hacía falta dinero para construir una capilla. Parece ser que construir una capilla es más importante que construir un orfanato, que construir un colegio que construir o que construir una residencia. ¿no? Bueno, pues había que construir la capilla. Y comenzaron a, a recuadrarse fondos, muchos fondos. Tendamos en cuenta que Edenia está en la zona costera turística en, en el Mediterráneo y eran muchos los extranjeros que llegaban a, a la zona, extranjeros con dinero extranjeros con, con mucho dinero y hubo, recuerdo concretamente una de las denunciantes, una de las europeas denunciantes, había donado más de 100 millones de pesetas entre joyas, había hipotecado sus propiedades para cumplir los deseos de la Santísima Virgen, lógicamente y, y, y bueno, cuando se encontraron con que los fondos destinados a la capilla se convirtieron en un lujoso chalet, con piscina y con todas las comodidades para, para la vidente, para la vidente ...y se creaba un extraordinario gimnasio, el gimnasio del mundo nuevo... Curios. ...algo parecido a lo de la nueva era... Eh, que, ...que tenían sus hijos, y bien, una serie de negocios... ...pues comenzaron las sospechas, sospechas que terminaron en denuncia... ...y denuncia que terminó un proceso con 500 millones de beneficios celestiales... ...que tenía la cuenta corriente. tenía la cuenta corriente. Esto es la nueva era también. Hay más casos. Eh, eh, tranquilo que es pronto de hacer nada, Manuel. Estás, estamos, estamos, estamos protegidos. Hay más casos que tú has investigado. Creo que el caso en La Coruña de, no sé si se llama, Paula Los Anjos López. Mm, el caso de, de Antonia, que que bueno que tenemos que agradecer profundamente la investigación que nos hicieron Josep Guijarro y, y José María Ibáñez, y antes Carlos Simoblasco, no es más que, por desgracia, uno de los muchísimos que hay en, en nuestro país, Y, y bueno, cuando yo me he puesto un poco a trabajar en este tema de los fraudes es precisamente por eso por la responsabilidad que tenemos y porque es un tema que, que está ahí en España eh, lo paranormal o la parapsicología es un poco una tierra de nadie, en tanto en cuanto no es una disciplina científica, no es una disciplina académica cualquier persona puede autotitularse como parapsicólogo, como vidente sin que nadie pueda reprochárselo yo recuerdo incluso cuando hemos estado con, con la policía, un, uno de los comisarios de, de La Coruña que concretamente investigó el caso de de Paula, decía que, que están un poco con las manos atadas porque si yo quiero entregarte a ti X dinero porque pienso que me vas a dar suerte, estoy en mi derecho a hacerlo. Es decir, eh, judicialmente, legalmente no se puede hacer nada, menos que haya una serie de delitos fiscales y otra serie de cuestiones judiciales que, que, que son ya más complicadas. Pero precisamente si yo en principio quiero, quiero darte ese dinero a cambio de que tú me eches las cartas o de que me quites un mal de ojo o simplemente porque yo pienso que tú me vas a dar suerte... Eh, ...judicialmente no se puede hacer. Y por otro lado, la mayoría... Entonces, de forma avanzamos que dentro de poco vamos a hablar con... ...tenemos un trabajo que estamos realizando con algunos policías... ...y vamos a dar algunas claves de lo que se puede hacer en el caso... ...y que creamos que nos están timando. Esto, esto es muy importante. Eh, bueno, en el caso, en este caso de Paula, es uno de tantísimos casos... ...una mujer que, que se anunciaba en los periódicos locales, en los periódicos regionales... ...como echadora de cartas, curadora, sanadora, vidente y, y demás historias, ¿no? Eh, yo recuerdo cuando conocí a paula fue hace algunos años como como una de las cartomantes más de, de la coruña la donde ella trabajaba bueno pues en el año a finales del año 88 quiero recordar se produce una de las denuncias cuando un matrimonio Eh, cuyo nombre no estamos, me, me comentaba este comisario que, que, bueno, que en principio no vamos a dar porque ya bastante han pasado los pobres y uno de los mayores problemas que tiene la policía es que la mayoría de las personas timadas por ese miedo al ridículo no no no se deciden a dar el paso de acudir a las comisarías ¿no? eh, me comentaba una de estas mujeres a la que habían timado casi 50.000 pesetas en una de estas de estos rituales y de estas historias que ella había ido a, a esta viviente sin consentimiento del marido y cuando se quedó sin el dinero, bueno, pues le había dicho que se lo habían robado y estas, uh -huh. y estas cuestiones, y, y que no quería pasar por el ridículo de que usted bueno, le echasen en cara a ese timo del que había sido víctima. Eh, en este caso concreto, esta mujer eh, realizaba el, el timo de, de los trabajitos y de las limpias. Eh, el proceso es muy, muy, muy simpático. ¿no? Diagnosticaba una echada de cartas o, o una lectura de los pozos del café o de la bola de cristal, ...pues que eh, habían hecho un, un trabajito de magia negra a estas a estas personas, en cuyo caso había que hacer un contratrabajito para devolverles la buena suerte. Bueno, eh, en principio se recetaba unas plantas que ella compraba a precios irrisorios en, en, en una tienda cercana y amuletos y demás a precios ridículos esta mujer que era de ascendencia portuguesa y que se hacía pasar por brasileña por aquello de la magia, el exotismo del candomblé, la sí, macumba y otras es cosas pues que aseguraba por... que estos talismanes, amuletos y hierbas mágicas se los enviaban de allí de Bahía, de Río, de Sao Paulo, o estaba sea, y claro, naturalmente tenían precios astronómicos además venían bendecidos por Ogún, por Pombayira, Yemanjá y claro, y esto lógicamente cuesta dinero los espíritus no van a trabajar por nada Y, pues unas hierbas que podía comprar por, por, por x dinero las cuatriplicaba las multiplicaba por 10 en, en su valor hacia el cliente no contesta con, no contenta con esto llegaba a hacer unos trabajos nosotros repito hablamos con muchas de las víctimas pues desde eh, rituales en las vías del tren hasta en los mismos domicilios de, de las víctimas eh, de recibir promo en un caso por ejemplo y luego eh, esas gotas echarlas aleatoriamente y ver ver en esas gotas, evidentemente tú en una sustancia morfa puedes ver lo que quieras y bueno, hay anécdotas muy muy divertidas que también sería largo, largo comentar pero eh, cuando iban eh, pagando un ritual y otro, evidentemente la suerte no cambiaba por lo tanto entonces, eso significaba... Pongamos no es ¿no? por ejemplo que en principio yo adquiero un talismán un talismán para que me solucione mis problemas económicos o de estudios 30, o sentimentales Por 30.000 pesetas eh, ...mis problemas sentimentales o económicos o de estudios continúan... ...entonces vuelvo a acudir a la vidente... ...la vidente me dice que es normal porque el trabajo... El, ...el mal de ojo que me han echado es demasiado fuerte... ...hay que hacer algo mayor... ...algo mayor que significa algo más caro... ...entonces hace un ritual en mi vivienda... ...un ritual en mi casa... ...por 100, 200, 300 mil pesetas... ...continúa mi racha de mala suerte... ...yo continúo sin hacer nada por solucionarla... ...esperando que me la solucione, está evidente... ...y evidentemente el problema sigue estando ahí... ...vuelvo a acudir a, a Paula... ...y Paula, incluso se comentaba en el informe policial... ...que en alguna ocasión había llevado un, un gato... ...para sacrificarlo, hacer un sacrificio de sangre... ...y era el caso más extremo para luchar contra ese mal de ojo... En, ...en una ocasión con una de estas parejas que, que fue víctima de, de sus fraudes... ...pues eh, se había liado hachazos con el pobre gato que estaba dentro de un saco... ...afortunadamente el gato pudo escapar... ...pero aún así les cobró 440.000 pesetas, creo recordar... ...que decía el informe en cuestión... ...y por supuesto los, las, la, la, la suerte, la mala suerte continúa... ...y ellos continuaban sin hacer nada por solucionarlo... ...hasta que en un momento determinado cuando yo no había más dinero para pagar cuando ya no tenía más dinero para seguir acudiendo a esta mujer espiritual que ibas a ayudarle y a resolverle sus problemas, es cuando se sintieron timados, la suerte seguía sin cambiar, y fue en ese momento cuando decidieron poner el, el caso en conocimiento policial. Y ha habido casos más dramáticos, sobre todo los lo referente a la salud, un caso que a mí especialmente me... Lo contamos el lo después, de acuerdo. de las fórmulas que algunas personas se han buscado para vivir de la nueva era eh, yo, yo te decía que recuerdo un caso que a mí, y, y pienso que es muy significativo que a mí me impresionó especialmente cuando una mujer de un pueblecito costero de, de la provincia de La Coruña eh, su marido había muerto en un naufragio en uno de los naufragios en, en las costas gallegas tan tan terribles para los marineros y se quedó de buenas a primeras con su marido desaparecido esto es lo más correcto, no, no se había encontrado el cadáver en el naufragio Y con una hija, con una hija que estaba enferma Bueno, pues por estos procesos burocráticos de nuestro sistema Mientras un, un marinero se da por desaparecido Pasa un tiempo en el que no hay ningún... ningún no pueden cobrar la pensión de él Exactamente, ¿no? Mm. Y esta mujer acudió, eh, pobre de ella, a, a esta vidente para, para que le ayudase Esta evidente le dijo que su marido había muerto porque tenía un, un mal de ojo Que su hija también iba a morir en breve, ¿eh? y que tenían que hacer un trabajo para, para cortar ese mal de ojo. A partir de aquí, esta mujer hipoteco su casa, vendió las joyas que tenía, vendió su ajuar de novia, vamos, prácticamente invirtió todo el dinero que tenía en los sucesivos trabajos y contratrabajos de esta vidente hasta que también se quedó sin nada. Y esto me recuerda el caso de, de otras personas, por el condicionante de la salud, quiero decir, una persona que está enferma, me decía un, un, un, un hombre también de, de La Coruña... Sí, antes de digas eso, mucha gente puede pensar ¿y cómo se puede ser tan tonto de entregar tantas cantidades de dinero a un vidente? Quizá ahí venga la respuesta Precisamente, precisamente decís, por esto ¿no? me decía este hombre y la verdad es que fue una, una, una respuesta que me hizo reflexionar muchísimo tiempo que él tenía una hija muy enferma en fase terminal y si él tenía una mínima esperanza, por remota que fuese... De que un ritual de magia De que una sanación cromoterapéutica De que una dieta homeopática O de que un ritual de vudú Podía devolverle la vida a su hija Quiraría todo por la ventana eh, eh, Vendería todo, empeñaría cualquier cosa Si eso podía podía llegar a ayudar mínimamente a su hija no Es el factor emocional Volvemos a lo mismo Cuando sí. la desesperación se convierte en, en un objeto de, de comercio Estamos ante un, un fenómeno a de denunciar, por supuesto Hay otro caso también me contabas Mientras veníamos para acá desde Maspalomas En ese viaje que hemos hecho hasta llegar aquí a la emisora de otra persona, creo que era en Galicia, que se enteraba por los pueblos de quién estaba, no, en este caso concreto estaba está operando todavía, por lo que yo sé, está operando todavía por la zona de Cataluña. Por ah, eso lo queremos contar. Más. Atentos que esta es la forma también de trabajar de algunas personas. Esta mujer, es una mujer, parece ser de mediana edad, unos 55, 60 años, eh, de pequeña estatura, corpulenta, se dedica por los pueblos, por los pueblos pequeños. Y, pues por los canales de información normales, que puede ser el cura, que puede ser la tasca del pueblo, demás... ...se entera de, de donde hay una familia con un enfermo terminal, de una situación con la suficiente desesperación emocional de la que hablamos. Entonces se presenta en la casa diciendo pues que a ella se le apareció la Virgen y Jesús y estas cosas que se dicen ¿no? de la gente espiritual y de la nueva era... ...para, para ayudar a esta, a esta persona... Durante dos, tres días, por supuesto, sin cobrar nada, yo no pide dinero en ningún momento. La familia la acepta en casa, ¿no? Por supuesto. Cuando una ayuda te puede venir de fuera por remota, que sea ante una situación terminal de alguien, de tu padre o de tu hijo que está muriendo, pues por supuesto aceptas cualquier ayuda. Esta mujer que no pide dinero, que no pide nada, simplemente se ofrece para, para ayudarlo. Eh, bueno, pues es bien afectada en la casa, durante dos, tres, cuatro días visit visita la casa, hace unas oraciones, unos rezos eh, obliga a rezar y, y a orar a, a estas personas invoca la Virgen, al Espíritu Santo y demás y al cabo de ese tiempo realiza una prueba una prueba que puede ser con un vaso de agua y alguna sustancia eh, como pues, eh, curocromo o demás o con un huevo eh, comentaban en este caso que ella colocaba un huevo en la cabeza de de del enfermo Eh, le hacía volver la cabeza, ese huevo caía al suelo y cuando ella examinaba la lleva colocaba ya unos alfileres que llevaba escondidos en la mano y bueno pues ya decía excitada que había un, le habían hecho un, un trabajo. Había unos, unos alfileres materializados en el huevo y eso significaba que se había hecho un trabajo de magia negra. Entonces eh, les indicaba que habían hecho un embrujo a toda la familia y sobre todo al dinero, a las joyas, a todo lo de valor que tenía esa familia, y había que hacer una limpia, una limpia, un ritual de limpia. Les indicaba que tenían que colocar en una bolsa, una bolsa plástica, ese, ese, todo el dinero que tuviesen en efectivo, Y, y, y todas la las joyas. Y va al banco, se acaban todos los ahorros que tenían... el dinero, todo el dinero, tenía, todo el dinero y yo y las joyas, todas las todos los objetos de valor. En este caso concreto, luego si quieres comentaremos otros casos que ha habido, en este caso concreto que todavía parece que está operando, eh, esta mujer se colocaba debajo de la cama del enfermo, en la posición en la que estaba él, con esa bolsa, eh, ponía de rodillas y con los ojos cerrados y a rezar el rosario al resto de las personas y debajo de la cama daba el cambiazo por otra bolsa que ella ya llevaba. Eh, una vez salía de ahí, les decía que para que las vibraciones cósmicas y telúricas y energéticas y otras cosas pues eh, energetizasen esa bolsa y terminasen con esas influencias negativas no podían abrir la bolsa hasta 24 horas después ella ahora se iría a la iglesia a rezar unas oraciones y volvería al día siguiente para comprobar que todo estaba bien y que si en ese momento esta familia quería darle una caridad un, un, una pequeña ayuda económica, que ella no pedía nada, por supuesto eh, bueno, pues eh, ella volvería al día siguiente y entonces abriría juntos el paquete Evidentemente al día siguiente no volvía la vidente, ni al otro, ni al de allá, y cuando se abrió el paquete se encontraban con papeles de periódico, que era lo que les había dejado esta esta mujer espiritual. Y sin embargo ya se había llevado la cantidad de 10 millones... y 11 millones en, en total, 10 millones en efectivo y un millón en joyas. ...algunos videntes, algunas personas buenas, samaritanas... ...que van a ayudar en algunos lugares, concretamente en Cataluña. Hay más casos, ¿verdad? Sí, concretamente eh, sobre, sobre esta historia de la, del timo de la limpia del dinero. Atentos porque es algo que está funcionando, eh, lo anunciamos hace un momento... ...estamos en contacto con algunos miembros de la policía... ...que están en investigación en algunos lugares de España... ...pero esto es algo que está ocurriendo en nuestro país... ...atentos que les puede ocurrir a cualquier persona... Aquí, ...y ahora, buena voluntad. Y, y, y tanto que limpian el dinero... ...aquí ocurre un problema... ...que yo he, he reflexionado mucho antes de... ...de escribir sobre esto y de hablar aquí sobre esto... ...y me comentaba uno de, de, de los policías... ...con los que hicimos la investigación... ...que hay un fenómeno que se estudia en criminología... ...que son los imitadores... ...en muchas ocasiones... ...cuando hay un asesinato, cuando hay un, un homicidio... Eh, la policía se reserva dar determinados detalles por no inspirar a... a uno de estos parapsicólogos espiritualistas, como se autodenominan ellos, para que le limpiase el dinero y este dinero pudiese multiplicarse en inversiones económicas y, y prosperar y demás. Y, y aquí comenzó la historia del timo del dinero. En este caso fueron 2.600.000 pesetas ocurrió en Madrid, en la calle Fuencarral, que se le timaron a esta, a esta joven economista de 27 años madrileña. Esta noticia que en su día se publicó en los medios de comunicación Probablemente inspiró a toda una saga de imitadores posteriores No hace mucho se procesó a otra mujer de 55 años Una respetable vidente eh, luguesa, Dolores Romero Guján Que había timado en este caso más de 2 millones de pesetas No hace mucho me comentaban que había habido un caso similar en, en Pontevedra A través igual, lo mismo de, de la limpia de la limpia del dinero Y lo que hacen es ese, lo que has un poco a... El cambiazo, el cambiazo Introducir en un, en un recipiente, en un, en un paquete... Eh, ellos llevan evidentemente otro paquete idéntico Para dar el cambio con, con papeles de periódico Todo el dinero en efectivo Para que para limpiar para limpiar las malas vibraciones Yo pienso que eso de siempre Usar un poco el sentido común Usar un poco el sentido común Yo creo que ni la Santísima Virgen necesita un pino O sea, que la Madre de Dios La Madre del Creador del Universo necesita un pino para aparecerse Me parece absurdo Que alguien pueda eh, ayudarnos a, a ganar la lotería Pues haciéndonos unos pases mágicos encima de nuestros ahorros tampoco me parece muy lógico. y pienso que tenemos que tener un poco de sentido común. No caer en principio en estas historias que pasa un poco cuanto a esto de Acuario, ¿no? Que buscamos que nos solucionen nuestros problemas a toda costa. Si esta pareja de la que hablábamos antes se hubiese preocupado y quizás de acudir a un médico o de, o de tratar de solucionar sus problemas en su momento, sí está bien que se busque apoyo, que se busque ayuda, que se busque consejo, pero no tratemos de buscar gurús ni de, ni de buscar personas que nos solucionen todos nuestros problemas. Quizás un poco ese sería la, la fórmula inicial de este tipo de, de montajes. Y, y ser prudentes, ser prudentes, eh, desconfiar a veces de todas estas soluciones gratuitas y sobre todo de quienes nos vendan el espíritu por dinero, que me parece que no es una moneda de cambio aceptable. Vida más allá de la muerte, espiritismo, brujería, ese es nuestro universo. En Radio Nacional de España, en dos citas a la semana. Espacio en blanco, una puerta abierta al mundo del misterio. Seguimos aquí con algunos cambios respecto a eso que les habíamos anunciado al comienzo. Disculpas si quieren escuchar Alejandro Gostinelli y ese tema de los ovnis. Llegará probablemente la próxima semana, pero creemos que es importante, ya que nosotros en parte, Manolo, hemos sido los culpables, o bueno, los alguna forma los responsables de haber metido a tanta gente en esa nueva era, informando y hablando de ello, habrá que dar también la otra parte para que tengan cuidado. Aquí hay unas estadísticas que he encontrado ahora que me parecen bastante significativas. Unas encuestas que se han hecho eh, hace un año aproximadamente, o sea, son bastante recientes aquí en España, revelaban eh, sobre la pregunta si las personas se consideraban supersticiosas y demás siempre un mayor porcentaje de personas que afirmaban sí en cuanto a creencia en estos temas por ejemplo en cuanto a leer el horóscopo, consultar el tarot y demás en personas jóvenes jóvenes de hasta 20, 20, de 26 a 35 años y 18 a 25 más que las mayores de 55 años porque quizás porque todos estos temas un poco por nuestra responsabilidad se están convirtiendo en algo que está cada vez más cerca lo que hablábamos del fenómeno social cada vez más cerca de, de la gente de la calle, de la gente joven que tiene inquietud, que quiere saber más, que busca nuevas posibilidades ante la crisis de valores religiosos, políticos, filosóficos y científicos que estamos viviendo. Por ejemplo, en la pregunta de si se leía habitualmente el horóscopo, frente a un 33% de personas sin estudios analfabetos que decían sí, había un 34% de universitarios que decían sí. Aunque por un margen mínimo había más universitarios que, igual que en la encuesta... Recuerdo ahora de si se creía en los ovnis y demás, más la gente con cultura tiende a creer en eso. Pero también por ello es más fácil víctima cuando esa creencia no está avalada de información o no está acompañada de información, de criterio razonable, es más fácil que esa creencia se vuelva contra uno. Mm -hmm. pues hablamos antes de creer o no creer. No, estar informados, eso es bastante más importante. Por eso tratamos esta noche de darle esa información. Hay otro caso que querías contar, el de José Martínez Baña, que también estuvo relacionado con videntes y que hizo algo increíble. ¿no? O sea, ¿Hasta qué punto puede llegar a influir? Igual que antes hablábamos de los líderes religiosos o de estos de estos muchachos que se suicidaron por su por la dependencia de la huisa, de los espíritus o de los extraterrestres, como comentábamos, hay casos diferentes. Juan Baña, este este joven de, de Lugo, joven de 26 años que recordar hace un año fue fue condenado por el asesinato brutal en un pueblecito de gallego. Él había acudido a una de estas videntes que por supuesto no son videntes, no tienen adivinetes Bueno, pues ...una de estas profesionales del espíritu... ...para pedir eh, asesoramiento sentimental en este caso... ...y esta buena mujer no se le ocurrió otra cosa que decirle... ...que su vecina, una vecina cercana... la había echado un, un mal de ojo y demás... ...a lo largo de una serie de sesiones y de consultas mánticas... ...de tarot, de quiromance y demás... ...este joven fue estructurando esa, esa creencia... ...de que esa mujer le había echado un mal de ojo y llegó a, a introducirse una noche en su casa y asesinarla con, con un hacha, clavándole un hacha en, en la cabeza ¿Por hospital, la condicionado por ese mal de ojo que supuestamente le había echado esta vecina estamos dando esta algunos datos que hacen algunos vivientes no todos, insistimos, no todos son iguales hay gente que realmente está viendo que tiene esa facultad ...y que la mayoría de las veces no suelen cobrar casi nada o, o mínima cantidad porque también tienen que vivir debido al tiempo que gastan... ...pero hay otra mucha gente que se ha aprovechado de todo esto, de la nueva era y bueno, están haciendo su agosto ¿De qué forma, cuando podríamos saber si las personas que estamos o están en relación con los videntes eh, puede comenzar ese proceso para timarnos? Es, es, es difícil. Yo, yo por supuesto quiero dejar muy claro que sí conocemos personas, yo personalmente conozco personas extraordinarias, extraordinarias cartomantes, quiromantes, astrólogos que, que son profesionales igual que un médico nos cobra por nuestra salud igual que un oftalmólogo si no tienes dinero te quedas ciego porque no te va a curar tus cataratas seamos realistas bueno, pues hay personas profesionales pero que realmente... Yo, ...yo he visto casos de algunas de estas personas... ...que son capaces de desvivirse por un cliente... ...no cobrando o, o atendiéndolo a horas, altas horas de la noche... ...yendo a su casa, haciendo tratamientos... ...terapias psicológicas las más de las veces... ...y que realmente viven los problemas de, de sus clientes... ...pero son los menos... ...y no son, no vamos a dar los nombres porque no se nos diga... ...que estamos haciendo publicidad... publicidad. Mm -hmm. ...pero hay unas fórmulas que yo me he encontrado... ...y yo incluso he acudido a Vidente... Bueno, pues ...con otra pinta y con otra identidad... ...y sabes cómo funciona en ese sentido para que me diagnosticasen mi mal de ojo y me pidiesen esas sumas de dinero y bueno, algún día quizá entregamos esas grabaciones que son muy muy divertidas. Generalmente el proceso es el siguiente, una tirada de cartas, una lectura de manos o una pseudo carta astrológica, vitamina que nos han hecho un, un mal de ojo, un trabajito. El trabajito es la, la palabra que se van a escuchar constantemente, le han hecho un trabajito. Entonces el trabajito consiste generalmente en envidias, alguien que nos envidia y demás, Bueno, ya suele ser un poco de un poco pretencioso pensar que la gente nos envidia Porque somos más importantes o más guapos o más ricos Pero bueno, el concepto es el del trabajito Por el, una tirada de cartas o el método de adivinación que sigan Ya te cobran 5, 2, 3... Sí, sí, sí mil depende, mil Generalmente está entre las 3 y 5 mil pesetas La media más o menos en España, mm. ¿no? Eh, bueno, pues después de esa, de esa lectura de cartas y Cuando se diagnostica el trabajito ya, mal asunto, mal asunto. Yo en principio desconfiaría ...no quiero poner en tela de juicio que se hagan trabajitos o no... ...a mí me consta que... ...bueno, un día hablaremos del mal de ojo, y los embrujamientos y demás... ...pero en mm. principio, si una persona no quiere... ...que se hace su coraza, su propia protección contra eso... ...a mí me consta que nos han hecho muchas barbaridades... ...cuando estamos con el tema del diablo y, y demás... ...y van a seguir haciendo por a, hablar de estas cosas... ...sí, y más a partir de ahora... ...y aquí estamos y aquí estaremos... ...pero mm. eh, en principio la historia es lo del trabajito... ...generalmente se suele dar un talismán... ...una bolsita de hierbas... ...o un remedio menor... Para, ...para curarnos de nuestros problemas... ...eso puede ir desde las 5, 10 a las 50 mil pesetas... ...dependiendo del tipo de talismán, amuleto que sea... ...o a veces incluso, y eso depende del grado de primo... ...que sea el cliente, se puede ofrecer gratis... ...cuando se sabe que ese cliente va a volver... ...esta es otra historia, podemos citar algunos casos... ...bueno, lo que ocurre es que eh, se suele empezar por ahí... ...cuando el tiempo pasa y nuestro problema no se soluciona... ...y lo que es más grave, tampoco hacemos nada... ...porque se solucione, esperando que ese talismán... ...que llevamos colgado nos vaya a arreglar la vida pues, eh, bueno, volvemos evidente y entonces se comienza ya con otra serie de procesos que puede ser desde un ritual de limpia que es otro concepto que se utiliza mucho el ritual de limpia, el sacrificio de animales y a partir de ahí se, se empiezan a cobrar una serie de sumas en crescendo que pueden ser 50, después 100 y a veces cantidades astronómicas estamos hablando hasta de millones o lo que hacían otras personas este es el caso de Esther, una evidente de Zamora eh, por poner un ejemplo, digo, por dar nombres eh, que eh, el trabajo tiene que hacerse ...en determinado lugar me comentaba un industrial de, de Zamora... ...cómo está evidente le decía que tenía que acudir a las fuerzas telúricas... ...aquí en las Canarias, en cuyo caso tenía que pagarle el viaje, el hotel... ...y todos los gastos pagados para venirse a hacer el ritual aquí. Y se vino a Canarias por el morro que dicen los... Pues morro, exactamente. Y a partir de ahí, solo cuando el cliente despierte... ...o solo cuando no tenga dinero, cuando ya no le quede más dinero... ...para seguir pagando sus trabajitos, cuando se dará cuenta... ...de que ha sido víctima de estos timos de la nueva era. Estamos intentando avisar a nuestros oyentes... De cómo están las cosas. ¿Qué opina la parapsicología y terminamos, Manuel, de todo esto? ¿O los parapsicólogos? Jamás, jamás un parapsicólogo echará las cartas, hablará con espíritus ni contará, contactará con extraterrestres. Si la parapsicología es una disciplina académica en algunos países, aquí tengo una carta... Del, firmada por Juan Ariño Ortiz del Consejo de Universidades de la Secretaría General del Ministerio de Educación y Ciencia donde dice textualmente, son unas líneas en contestación a su escrito del pasado día 21 de noviembre le significo que entre las propuestas de titulaciones universitarias remitidas en formación pública por la ponencia de reforma de enseñanzas no figura la relativa a los estudios de parapsicología sin que tampoco dicha disciplina sea objeto de materia troncal en las, en las diversas titulaciones propias de este campo en otras palabras en España no existe parapsicología como disciplina académica No hay para psicólogos como existe en otros países Con un doctorado, con una licenciatura Por lo tanto, cualquier persona puede autotitularse como tal Esto es muy importante Cuando una, un parapsicólogo, repito Igual que un cardiólogo no tiene eh, ataques cardíacos Sino que los trata O un dentista no tiene por qué tener caries Un parapsicólogo no tiene poderes Sino que es quien los estudia Hay videntes, adivinos, sanadores, astrólogos Que son otras historias, pero no parapsicólogos Cuando una persona que se autitule como tal, como como parapsicólogo, nos sugiera un, un hechizo para solucionar nuestros problemas, curar nuestras enfermedades o adivinarnos el futuro, quizás sea el primer síntoma para empezar a desconfiar. Y sin embargo, Manuel, la nueva era puede que exista, puede que la hagamos también nosotros, ¿no? La sí, nueva era somos nosotros, no es un movimiento comercial. Somos nosotros. somos nosotros. Somos nosotros. Quizás haya que ponerse a caminar, desconfiando de los gurús, sabiendo que las cosas pueden hacer de dentro de... Yo de pienso que el día es. que nos decidamos a dejar en un <coughs> rinconcito los bastones nos decidamos a ponernos de pie y a obrar como adultos, responsabilizándonos de nuestros actos, que quizás es el mayor problema que tenemos. Tratamos de canalizar nuestros errores o buscar nuestras soluciones en otras personas. Cuando nos responsabilicemos de nuestros propios actos y si empecemos a andar por nosotros mismos, creo que será cuando empecemos a fabricar verdaderamente la nueva era. El tema, gracias. Que sigas investigando. Que sigas tan valiente. Y a propósito, ¿llevas el talismán contra el mal de ojo para partir de ahora? ¿Lo llevas por él no? Pero cuantibadas, que será más seguro que menos <risa> mágico. Gracias, Manuel. Adelante. Seguiremos estando en contacto. Seguirá siendo un miembro increíble del Espacio Blanco. Es un honor para nosotros tenerte entre el equipo. A vosotros. Muchas gracias. gracias.